...es una realidad... ...Tropi Baile Santa Fecino, Volumen 3... ...Julie y los Girasoles... ...Grupo Alegría... ...Lirios de Santa Fe... ...y otros... por ...en cassettes y compactos... ...Tropi Baile Santa Fecino, Volumen 3... ...la fuerza de una movida...